Cuentos de hadas españolas El jorobado Sabiduría y Fortuna Hace mucho tiempo, en una agradable tarde de verano, el ángel de la sabiduría llamado Genio estaba sentado en un parque leyendo el libro de la sabiduría. Frente a él apareció el ángel de la fortuna llamada Suerte. Hola amigo, ¿qué estás haciendo? Estoy colmando mi océano de sabiduría y conocimiento con más, bueno, sabiduría ¡Vaya! Eso suena aburridísimo Bueno, lo que es aburrido para uno puede ser entretenido para otro En este gran universo de tiempo y espacio, los seres... Vale, te voy a parar ahí mismo Tenemos una misión El jefe quiere que nos encarguemos ¿Una misión, dices? ¿Sí? vamos, te lo voy explicando por el camino Genio asintió y suerte chasqueó los dedos Ambos desaparecieron al mismo tiempo ¡Vaya! ¡Este lugar es impecable! Sí, está impoluto ¿Está qué? Verás... ¡Ah, da igual! ¿Has entendido todo lo que te he dicho por el camino? Sí, la princesa Selena no ha dicho ni una palabra en los últimos tres años y tenemos que conseguir que hable ¡Exacto! Mira, ahí viene, escóndete No tenemos que escondernos, no puede vernos Oh, lo sé, era una broma La princesa Selena pasó a su lado con sus doncellas detrás Genio quedó cautivado Sí, es hermosa Ahora céntrate, porque esta es solo una parte de la misión Oh, ¿hay otra parte? Suerte le guiñó un ojo y chasqueó los dedos Y ambos volvieron a desaparecer en un momento aparecieron frente a una pequeña casa en donde un joven regaba sus flores. Su nombre es Feliz, pero por desgracia no lo está. ¿Vale? Ah, Tenemos que conseguir que la princesa hable a través de él y que se casen. ¿Esa es la misión? ¡Sí! ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere el jefe que hagamos esto? O sea, no tiene sentido. ¿Destino? ¿Quieres decir el sino? No, me refiero a destino, el ángel, el ángel del destino. Oh, ¿qué ha hecho? Verás. Un día, después de haber escrito el destino de feliz, decidí dormir una siestita. Nunca se hubiese imaginado que su pequeño hámster astutamente se comería esa página Y el destino de Feliz quedaría perdido para siempre Pero, ¿esto qué tiene que ver con Selena? Bueno, el otro lado de la página tenía escrito el destino de Selena ¡Oh! Sí, y por eso son tan desgraciados en sus vidas Destino no sabe qué tiene que hacer Y como sabes, a cada ser de este universo se le asigna una sola página de ese libro, así que... Así que ahora que sus páginas han desaparecido, el jefe ha intervenido. Quiere entrelazar sus vidas para darles una dirección y así sellar sus destinos. ¡Bingo! ¿Y cuál es el plan? Por la tarde, cuando Feliz vaya al mercado a vender sus flores... Entrarás en su mente y lo llevarás hacia el palacio del rey Si los guardias intentan detenerte, ya sabes qué hay que hacer ¡Oh! ¿Cómo se atreven a cortarme el paso hacia palacio? Traigo conmigo las flores bendecidas que crecen junto al arroyo de Hanna. Estas flores harán que la princesa vuelva a hablar Y cuando hayas conseguido engañar a los guardias Te presentarás directamente en la sala del rey donde estará ocupado con sus ministros? Saludos, oh majestad del gran reino de Montana Vengo ante usted con el poder de hacer que la princesa vuelva a hablar Con la ayuda de estas flores ¿De verdad puedes hacerlo? Sí, su majestad No me des falsas esperanzas. Desconocido, desde que su madre murió, mi hija no ha vuelto a hablar. Aparentemente es una conmoción emocional lo que hace que no pueda hablar. Ningún eremita ni doctor del mundo ha conseguido que vuelva a hablar. ¿Cómo es que tus flores conseguirán lo que los hombres y las mujeres más grandes del reino no han logrado? Dadme una oportunidad. No os defraudaré. ¿Y si no lo consigues? Y es entonces donde comienza el juego. Ah, tienes unas manos muy fuertes Todo salió según los planes de suerte y genio Y finalmente, feliz entró en palacio Su majestad puede castigarme de la forma que desee si no lo consigo Pero si triunfo, me gustaría pedirle a su hija en matrimonio Siempre que ella desee casarse conmigo, por supuesto El rey pensó durante un rato y asintió Los guardias escoltaron a Feliz hacia la habitación de la princesa. Ella se encontraba sentada frente a la ventana con su perro. Gracias, señores. Si no les importa esperar fuera, no tardaré mucho. Los guardias asintieron y abandonaron la habitación. La princesa Selena miró a Feliz, pero no habló. Justo entonces su perro ladró. Feliz se acercó a la princesa y se postró ante ella. Si no te importa... ¿Me permites? La princesa le entregó al perro ¡Oh, eres adorable! He venido desde Farja para conocerte ¡Oh, perrito mágico! Ante aquello, la princesa quedó confundida me llamo Feliz y el gran santo de Nanchis me ha dicho que tú podrías hablarme sobre mi destino Por favor, oh, cuéntamelo perrito mágico, cuéntame qué me va a ocurrir, con quién me voy a casar, cuántos hijos tendré Por favor, dímelo todo Ante aquello, los labios de Selena temblaron y dejó escapar un sonido de molestia ¡Para! ¡No puede hablar! ¡Es un perro! Oh, pero tú sí! Los ojos de la princesa se llenaron de lágrimas Al darse cuenta de que finalmente había pronunciado palabras después de tantos años ¡La princesa por fin ha hablado! ¡Hurra! La noticia de que la princesa volvía a hablar llegó a oídos del rey Estaba encantado ¡Mi hija ha hablado! ¡Quiero verla de inmediato! Cuando el rey llegó a la habitación de la princesa Encontró a Feliz y a la princesa riéndose y charlando <risa> ¿De verdad? ¿Y entonces? Aquello enfureció al rey, pues había recordado la condición de Feliz Pero el rey nunca iba a permitir que alguien con el estatus de Feliz Se convirtiese en el marido de su hija Inmediatamente preparó un plan y se alejó de allí Cuando Feliz regresó a la sala del rey para hablar con él, fue apresado ¿Qué sucede? Sé que has hecho que mi hija hable, pero de ninguna manera te permitiré casarte con ella, de ninguna manera Pero me diste vuestra palabra, ¿la palabra del rey no tiene valor alguno? ¿Cómo te atreves a hablarle así al rey? ¡Guardias! Llévense a este plebeyo irrespetuoso y métanlo entre rejas ¿Qué? ¡No! Y de la nada apareció suerte ¿Me echabas de menos? Vale, ahora sería un gran momento para que intervinieses y te pusieras en mi lugar. Suerte le guiñó el ojo y de repente se intercambiaron de lugar. Y Genio dijo... ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Ahora observa! Los guardias quedaron atónitos. ¿Con quién está hablando? Ah. ¡Oh! Entonces la princesa Selena llegó corriendo desde el otro lado Padre, hay una... ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué tienen los guardias retenido a Feliz? Ante aquello, los ojos del rey se llenaron de lágrimas Llevo años esperando oírte llamarme padre de nuevo Ven aquí, hija mía, ven, dale un abrazo a tu padre La princesa Selena corrió a los brazos de su padre y lo abrazó Pero padre, ¿por qué está feliz? El rey le contó a Selena la condición de feliz Sé que le di mi palabra, pero es un plebeyo y no puede... Pero padre, a mí me gusta No sé si quiero casarme, pero me gustaría conocerlo Entonces feliz sonrió ¿Qué tú, qué? Libéralo padre, o tus súbditos sabrán que no cumples con tu palabra No sentirán admiración por ti El rey asintió Tienes razón, pero te gusta, ¿de verdad? Así es Selena se giró hacia Feliz y le dijo Me gustas, Feliz, pero primero conozcámonos Feliz asintió y Selena sonrió De acuerdo, guardias, suéltenlo Y usted, señor Feliz, no sé a qué se dedica, pero yo amo a mi hija. Trabaje duro para poder darle una buena vida. ¿Me ha entendido? Sí, su majestad. Y así, Feliz tuvo un propósito en la vida y la princesa Selena una razón para la misma. Cuando Feliz regresó a casa, estaba tan contento que decidió dormir. Entonces suerte salió de él. Bueno... Ahora tenemos que hacer que no recuerde que ha sido obra nuestra Sino que crea que ha sido obra suya Tiene razón Señalaron con sus manos a Feliz Y de ella salieron centellas mágicas que le tocaron la frente Y hemos terminado Vayamos a contarle al jefe que ya está hecho Sí, vamos Por cierto, gran trabajo en equipo Hemos demostrado que la sabiduría y la fortuna van de la mano Genio sonrió Chasqueó sus dedos y ambos desaparecieron. ¡Hola, jefe! ¡La misión ha terminado! El anciano abrió sus ojos y dijo... ¡Bien! ¡Bien! ¡Habéis hecho bien! ¡Gracias, jefe! Creo que deberíamos informar a destino sobre esto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Adelante! Dicho aquello... El anciano cerró los ojos Entonces llegaron al hogar de destino ¡Oh, hola chicos! ¿Qué os trae por aquí? Se lo explicaron y quedó impresionada al descubrir que el problema había sido solucionado ¡Oh, muchísimas gracias! No fui cuidadosa y entonces ocurrió ¡Oh, no te culpes, destino! Ahora todo va bien Pero oye, ¿dónde está ese hámster que tienes? Tiene que estar por alguna parte Ahí está, ven aquí pequeñito, oh, es una monada, me gustaría Y así el destino de Feliz y Selena fue sellado No sabemos si se casaron y vivieron felices para siempre Pero lo que sabemos es que ahora el universo tiene un plan para ellos